Mañana Kermesera, vamos a hablar unos minutos con la Directora General de Asistencia Social y Comunitaria del Ministerio de Salud, Cintia Salabardo. Cintia, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermes, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, bien. Eh, Cintia, eh, fin de semana largo, eh, este el que pasó, eh, han venido realizando búsqueda activa en distintos eh, lugares. A ver, contanos eh, cómo les fue eh, con este laburo diario día a día que realizan. Sí, nosotros en función de, de que estábamos ya frente a este feriado largo de Semana Santa, eh, desde el Ministerio se tomó la decisión de volver a, a instalar eh, el puesto que teníamos en la terminal de Santa Rosa por el movimiento que iba a haber mm. para isopar a todos aquellos que están llegando de viaje. Eh, la verdad que hemos tenido un fin de semana largo y complejo, mm. Eh, hubo mucho movimiento, nosotros los primeros días en la terminal se encuestaron alrededor de 400 personas, esto fue jueves y viernes nada más, uh -huh. eh, y se hisoparon 87 personas que presentaban síntomas. Ah, eh, alto eh, el número. Sí, igual de todas maneras eh, tenemos eh, en esa cantidad de personas que se hisoparon, no todas son personas que venían de viaje, sino que Hemos tenido eh, articulación con otros organismos de gobierno donde, por ejemplo, el día eh, viernes por la noche y topamos a un grupo de atletas que venían de la ciudad de Bahía Blanca, que iban a realizar una actividad el día sábado por la mañana en Santa Rosa. Eh, se los bisopó, uno de ellos dio positivo, entonces, bueno, esa situación también ocurrió. Uh -huh. ...se acompañó a estos atletas a que se retiraran de la provincia... ...y tuvimos algunas dificultades, pero bueno, tuvimos lamentablemente... ...que acudir a la, a la fuerza policial para que entendieran cuál era la situación... ...la gravedad de la situación y, y comprendieran que debían retirarse. Claro. Eh, sí. Son situaciones también que, sobre todo en la noche y con el trabajo... Es, eh, viste ...pensan un poco los momentos, pero bueno, sí. eh, hay que resolverlos de alguna manera... Eh, también se está llevando adelante el programa de búsqueda activa de la misma manera que en Santa Rosa, en la localidad de General Pico, en la terminal, y bueno, eh, General Pico tiene ya um, fijos otros puestos de, para isopar, que es en el Paseo de los Inmigrantes, entonces ellos terminan de isopar en la terminal y después se trasladan al Paseo de los Inmigrantes y siguen con la actividad, así que... Tuvimos un fin de semana bastante intenso. Eh, Cintia, vos que estás en, en el territorio, ahí, con, con el tema de la búsqueda activa, eh, ¿cuál es la situación actual, si la tenés que comparar con otro momento de este año que ya venimos atravesando de pandemia, aquí en La Pampa? Nosotros lo que estamos viendo en realidad es como en, en algunos aspectos lamentablemente retrocedimos, uh -huh. eh, ya hace un año, como vos bien decís, estamos trabajando con este tema, sí. un año y, y un poquito más, sí. eh, que estamos trabajando con esto y retrocedimos en, en algunas cuestiones que tienen que ver con los cuidados básicos que tenemos que llevar adelante. Uh -huh. eh, nosotros notamos que en la comunidad hay un relajamiento de, de las medidas de prevención, eh, entonces parece que somos reiterativos y por ahí nos da la sensación de que cansamos con el mensaje, pero evidentemente tenemos que recuperarlo y tenemos que seguir trabajando en brindar estas herramientas básicas de cuidado a la población, porque más allá de que Contemos hoy ya con gran parte de, de, de la población que estaba como objetivo vacunar ya avanzado. Eh, la vacuna sabemos que no evita que nos enfermemos, sino que nos, es una herramienta más para cuidarnos. Entonces tenemos que continuar con, con ese trabajo que venimos haciendo. Eh, lamentablemente estamos volviendo a ver esto de, eh, que nos había pasado en el mes de junio, julio del año pasado, fines mm. de julio, cuando tuvimos ese brote en Catriló, donde ocurría esto del no me menciones, no digas que estuviste conmigo, o mm. que el, la persona que, que daba positivo no nombraba o no nos daba la información necesaria para que nosotros pudiésemos establecer el escenario con el que nos encontrábamos, identificar a todos los actores y quién va en qué casillero. Eh, eso está volviendo a ocurrir, nosotros estamos trabajando mucho en esto de que la realidad es que no importa quién es la persona que se enfermó, nosotros necesitamos saber dónde más que quién se enfermó, porque ahí es donde tenemos que establecer este escenario y poder eh, armar y reconstruir toda la información para, para tratar de identificar a todas aquellas personas que son contactos estrechos para evitar un posible foco en un lugar pequeño o en un lugar de trabajo o en, en el mismo domicilio también. Ah. No, a, a ver, eh, recién mencionabas que la vacuna no evita el contagio. Eh, eso es importante Hola, que, si lo aclares, no que, enfermar, que lo aclares, que lo digas. No. Claro, eh, eso sí. es importante porque hay mucha desinformación y se genera mucha confusión eh, y es bueno que lo aclares, Cintia, eso. Es sumamente importante que nos vacunemos. Eso tiene, están los planes de operativos y de logística, están armados. Desde el, la bajada es desde el Ministerio de, de Salud de la Nación. La Pampa ha ido cumpliendo eh, con una eficacia casi al 90% de, de la vacunación. Está es de público conocimiento. La vacuna no... digamos. No, hasta el momento no evita que nos enfermemos. Entonces, eh, tenemos que seguir cuidándonos. La vacuna lo que sí evita es que aquellas personas que nos enfermamos eh, ten, tengamos menos posibilidades de morbi-mortalidad, que es lo que se está trabajando con la vacuna. Por eso se empezó con la población de mayor riesgo a vacunar, que eran, en principio, el personal de salud, porque está en forma constante en contacto con la enfermedad, en la atención de pacientes, en el territorio y demás, y después se fue en forma decreciente vacunando aquellos grupos etarios que mayores factores de riesgo tienen. Uh -huh. eh, también de vacunación, pero ya más ligado a esta época, eh, ¿también se está comenzando con eh, la vacuna antigripal? Eh, eso todavía yo no tengo la información uh -huh. si te lo digo, digamos no, no sería información oficial ¿sí? Bien. Eh, Bien. no te lo puedo responder lamentablemente bueno. sí, hay un comunicado del, sí. del Ministerio de Salud diciendo que en los próximos días o la semana que viene Me va a estar dando a conocer claro, pero bueno, el... no es información que yo tenga 100% confirmada por eso no te, la, no te la puedo brindar esa es la realidad claro. eh, eh, Cintia, eh, de las nuevas cepas eh, ¿podés decirme algo? De... Lo que es de público conocimiento, eh, se detectó la cepa de gran, del Reino Unido mm. en esta persona que vino de viaje del exterior, de Ecuador, sí. ¿sí? Mm. Eh, y ahora estamos a, a espera de, para confirmar, a ver cuál es la situación de este grupo de de personas mayores que concurrieron a la localidad de Federación donde sabemos que hay circulación de la cepa de Manaus, a ver cuál es la, la situación de ese grupo pero es algo que se mandó a analizar en, al Instituto Malbran como corresponde y estamos a espera a espera de, esa, de estos análisis. Claro, eh, ellos eh, dieron positivo de, de COVID, eh, lo que quieren saber es eh, de qué sepa, si es la que ya circulaba acá o es la de Manaos. Exacto, ah. eso es necesario, la, la confirmación, digamos, en función de, de lo que yo te mencionaba recién, del mm. lugar de donde ellos provenían, claro. ¿sí? ¿sí? Entonces, sí. nosotros necesitamos como armar todo ese escenario para ver Que tenemos enfrente. Ah, claro. Y continúan entonces con eh, los testeos en la terminal. Sí, en principio tenemos establecido fecha de continuidad hasta el día 6, hasta uh -huh. mañana, Bien. y seguramente vamos a, a continuar. Estamos trabajando en, en ver de concretar la posibilidad de dejar el lugar ya instalado en forma.. De forma permanente, porque más allá de que trabajamos específicamente con las personas que, que llegan a la terminal, también se convirtió para algunos en, en un lugar de referencia donde pueden acercarse eh, en caso de que presenten algún síntoma compatible con la enfermedad y en los turnos en los que se está trabajando se, se está hisopando al que se acerca. Uh -huh. Ah, o sea que si una persona eh, tiene algún síntoma y está abierto ahí, este, el testeo en la terminal puede acercarse. Sí, ah. sí, nosotros digamos, el que se acerca se hace la, la encuesta como se realiza con todas las personas que nos vamos a ISOPAR, uh -huh. eh, y se realiza el, el testeo. Uh -huh. Hemos tenido situaciones de esas en, en los meses de febrero y, y marzo donde estuvimos en la terminal y ahora estamos trabajando de la misma manera, digamos, no hay que... Eh, Aquella persona que se acerca porque tiene una duda, tiene una consulta, o, o quiere saber de qué son los síntomas que tiene, eh, se hisopa, no hay ningún inconveniente con eso. Ah, sí. Sí, sí. Eh, bien, Cintia, o sea que eh, seguimos con la misma recomendación que desde hace más de un año, eh, a cuidarnos, a usar el tapaboca, el distanciamiento y, y evitar las reuniones masivas. Sí, son las medidas que vinieron, lo decíamos nosotros ya hace un tiempo, vinieron para quedarse, al igual que, que la enfermedad, y tenemos que convivir con ello, y es lo que tenemos comprobado que, que tiene resultados. Entonces mm. es necesario que la población, digamos, nosotros entendemos que, que por ahí es reiterativo, que suena como a que los estamos retando en algún momento, se ha planteado esa situación, pero esto es, las medidas de prevención son las herramientas más eficaces con las que contamos, entonces es fundamental que todos la, las implementemos y hagamos buen uso también de los elementos de protección personal. Eh, bien, Cintia, no sé si quedó algo, sino muchas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes por siempre brindarnos el espacio. Bueno, que tengas buen día. Hasta luego. Cintia Salabardo, la directora general de Asistencia Social y Comunitaria del Ministerio de Salud, charlando unos minutos aquí en la Mañana Carmesera. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Carmes, 106.1.